de junio. Vamos a charlar unos minutos con el rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Oscar Alpa. Eh, Oscar, Pablo Cucharini te saluda. Buen día. ¿Qué tal, Pablo? Buen día. Oscar, eh, la semana pasada se conoció una noticia de que la Coneau eh, ha este, aprobado eh, la modalidad de la ULPAN de carreras a distancia. Eh, ¿qué, ¿Qué nos podés contar de esto? A ver. Sí, eh, bueno... A partir de ya de hace dos años, eh, el, la CONIAGO ha modificado en el tema de acreditación de carreras de distancia y tenemos que acreditar todo un sistema, toda la universidad, para que cualquiera de las unidades académicas que en esto estamos trabajando para tener toda la carrera de distancia, eh, la única manera de que estas carreras eh, puedan ser... ...dictadas a distancia es que se acredite todo el sistema de la universidad. Sí. Eh, bueno, hemos trabajado como universidad eh, en este año para hacer las presentaciones... ...entre las fechas que Coneau ha planteado y bueno, esto permitió a partir de ahora... ...permite eh, que es un poco, bastante, varios de los propósitos que tenemos como universidad... ...de empezar a crear, tener carreras que son por lo menos más del 30% a de distancia tienen que, que tener este sistema de acreditación. ¿Qué significa? Que hasta ahora teníamos algunas materias que se podían dar, lo que nosotros llamamos bimodalidad, o sea, o presencial o distancia, pero eso no podía superar el 30% de la currícula. Ahora con esto vamos a poder eh, a dictar, digamos, carreras totalmente... Eh, a distancia como planteamos, ¿no? Ah, hasta ahora venía funcionando que algunas materias se podían cursar a distancia. Claro. Ah. es decir, ahora el, a partir del año 2017 cambió el sistema y, digamos, con CONIAU esto también eh, sirve o va, digamos, para todo el sistema universitario. Esto implica que también las universidades que conocemos acá, las privadas, fundamentalmente. Eh, tienen que pasar por este sistema de acreditación, eh, si no, no se van a poder dictar la carrera a partir de ahora, no van a poder vivir más estudiantes. Y bueno, esto implicaba que hasta nosotros teníamos algunas materias que eran a distancia, que teníamos bimodalidad, bi modalidad, eh, pero no, no podíamos más del 30% ahora, después del 30%, bueno, hay una variación ahí entre el 30 y el 50%, pero bueno, esto nos permite que a partir de ahora ya, eh, con varios proyectos que tenemos de carreras a distancia, podamos ir eh, por lo digamos, toda distancia, o bueno, depende como las modalidades que queramos ir haciendo, hemos mm. trabajado bastante, inclusive, eh, pensado y le hemos transmitido el tema de de poder estar en forma semipresencial, es decir, podemos plantearlo a distancia pero con refuerzo eh, presencial en distintas localidades de, de nuestra provincia o una, materia que sea totalmente, una carrera que sea totalmente virtual. ¿no? Esto hay que ir trabajándola de acuerdo con la modalidad de cada carrera, es decir, eh, hay carreras que van a ser mucho más fácil de hacer la distancia y otras más complicada, por ejemplo, veterinaria, que tiene anatomía en primer año y una de las grandes fortalezas es que justamente los estudiantes pueden hacer las prácticas desde el primer año, cosa que ocurre en nuestra universidad y, en, y no ocurre, por ejemplo, en la misma UVA, que es hacer tan grande y recién los estudiantes puedan trabajar con materiales en los próximos... Unos ...años más adelantados... ¿no? Ah. ¿En esto estaba en desventaja... ...la universidad pública... ...con respecto a las privadas... ...de educación a distancia o no? Eh, yo diría que... ...que sí, que parte de eso... ...porque... ...cuando no había normativa... ...en ese sentido las... Eh, ...las privadas... ...cuando no hay control... ...las ah. privadas avanzan mucho más rápido... ...que las públicas... ...porque ah. las públicas tiene su propio consejo superior... ...donde... ...graduado, estudiante... ...por su conformación... Siempre han querido mantener la calidad y, y, y trabajar eh, eh, en forma concreta. Y cuando no hay normativa, las universidades privadas, si bien hay de todo tipo, de sí. universidades privadas, eh, bueno, aprovechan esos huecos legislativos para avanzar rápidamente con algo que quizás después no tiene la calidad educativa. no sí. Otras, por supuesto, eh, en ese sentido, son también serias, pero a veces permiten estos huecos. Entonces ahora con esta legislación que es igual para todas las universidades públicas y privada eh, eh, esperemos que podamos a veces en algunos casos tener las mismas elementos y condiciones para, mm. para brindarle a los estudiantes. ¿no? Oscar, ¿y hay, ¿y hay una demanda en la sociedad de esto, de que haya carreras de distancia? Digo, sí, son... sí, sí, sí, sí. Sí, hay, hay una demanda. Hay una demanda. Mm. Lo que tenemos que ir trabajando ante la expectativa que, que, que siempre existe. ¿Y por qué? Porque también sabemos, y esto por experiencia de, de muchísimos años, que, eh, bueno, ahora, además, el primero de julio tenemos, eh, dentro de la universidad nos reunimos para ver el tema de, eh, bueno, la, la, la cantidad de estudiantes que no continúan, sobre todo de primer a segundo año y así, eh, recorremos que la terminalidad, como le llamamos nosotros, en... En la universidad de las carreras presenciales es más o menos un 20%. Esto implica que los estudiantes que comienzan un 20% terminan. Ahora, en las carreras a distancia, eso baja un 5%. ¿Por qué? Porque las condiciones de estudio dependen mucho del estudiante que cumpla, digamos, de los horarios que se pone cada uno. Entonces hay que tener cuidado de no generar una expectativa que después realmente tendríamos, generaríamos eh, muchos estudiantes que nunca pueden llegar a graduarse. Eh, para, para para a ver, eh, que es el 15% nada más el que se gradúa de la educación a distancia no, o el 25%? No, no, no, el 5% nada más. Ah, el 5%. Sí, eso es un tasa promedio de, del sistema universitario. La carrera a distancia, eh, el 5% es el que normalmente se gradúa. Ah. Por eso cada vez es más importante el tema semipresencial para acompañar y ayudar eh, en partes prácticas de, de estar presente, de acompañar al estudiante, de poner un horario, ¿no? Claro. A veces la posibilidad de, de tema de distancia, pero hablando por ahí, o pensemos en, en un estudiante de 18 años eh, que sale de un sistema secundario que ha cambiado totalmente, ¿no? Sí. Y que, bueno, tal semana tiene que hacer tal entrega, tal otra semana tal otra entrega, y no tiene un horario de cursada, bueno, sí, lo dejo, lo, lo dejo para el otro viernes, y acá, bueno, y, y los ritmos de estudio, no tiene, el compañero de estudio se va perdiendo en la distancia. Sí. Entonces, a las complicaciones normales que ocurre en, en la carrera tradicional, es, digamos, a veces la distancia eh, complica más, y esto da como resultado que, que en vez... ...que se reciba nada más que el 20% que ingresa un primer año... Eh, ...eso baje nada más que un 5%, ¿no? Las que son totalmente a distancia. Claro. Y, y es... por eso quiero decir que hay una expectativa... ...pero tenemos que trabajarlo en forma concreta en la comunidad... ...porque a veces eh, la, la expectativa de distancia a veces puede, ser, puede complicar, ¿no? Claro. Si no, la acompañamos con unas muy buenas tutorías... ...con acompañamiento del estudiante continuamente... Que el tutor esté comunicándose con el estudiante si ve que no entrega una tarea. Digamos, Hay un mayor trabajo eh, desde otro punto de vista. O sea, no es la tradicional forma de enseñanza eh, universitaria, sino que esto cambia. Claro. Eh, recién mencionabas que el, es el próximo lunes, que hay una eh, jornada eh, para sí, hacer un diagnóstico sobre por qué es tan bajo el, el, la cantidad de graduados sí, o, de, o sí, de abandono. Sí, en sí. Realidad. sí, sí. Si bien eh, también estamos dentro del promedio nacional, esto ocurre, eh, digamos, eh, el, el, digamos el, eh, en todas las universidades nos está pasando esto, bueno, la verdad que hay distintos programas internos eh, que acompañan tanto como tutores de pares, tanto como eh, mayor dedicación a los docentes para que puedan eh, aportarle a aquellos estudiantes que tienen mayores dificultades, etc. Pero bueno, creemos que hay distintos elementos que producen esto. Y inclusive hay investigaciones mismo dentro de la universidad, con la estadística. Eh, entonces queríamos tener de las seis, trabajar en las seis facultades, abierto a que inclusive muchos docentes que están haciendo investigaciones presenten sus trabajos, eh, desde la Secretaría Académica de cada una de las facultades cómo se está planteando el tema, porque por supuesto la realidad es totalmente distinta. No es lo mismo... Veterinaria, Ingeniería, eh, Económica y Jurídica, Humanas, eh, y dentro de cada una de esas facultades las distintas carreras, que ¿no? son enfermería, que tenemos en los naturales. Eh, inclusive en muchos casos tenemos que eh, las carreras, por ejemplo, el, eh, el promedio de edades o inclusive condiciones sociales de los estudiantes de una carrera son totalmente distintas a, a las de otras carreras, ¿no? Ah. Entonces, en algunos, y en algunos casos por ahí hay hechos puntuales de, de alguna materia específica que está trabando al estudiante y que no le permite avanzar. En otros casos, y en muchos casos hoy nos está pasando con la cuestión económica de, del país, que a veces la demora eh, implica que el estudiante tenga que comenzar rápidamente a trabajar y no le permiten los tiempos de cursada. Los horarios de cursada pueden ser que no sean los adecuados para poder trabajar o y, y poder cursar. Mm. Eh, okay. En otros casos, eh, el traslado, de llegar hasta la localidad donde se, está, o sea, donde se está dictando. Bueno, entonces todos estos temas hay que ponerlos negro sobre blanco y, y, y poder atacar cada una de las cosas con los programas específicos que... ¿no? Claro, eh, van a hacer un diagnóstico de, de qué está ocurriendo en cada una de las carreras. Sí, y poder medirnos también nosotros mismos, es decir, no sé. cómo, qué resultado estamos dando cada uno de los programas, porque lo más importante es que eh, toda la inversión universitaria se transforme que realmente el derecho de una educación superior se haga realidad. ¿no? Claro. Oscar, eh, la última, ¿hay alguna definición sí. con respecto al el ticket del comedor? ¿De los comedores? Eh, en el, tengo entendido porque lo está organizando la Secretaría de Bienestar que este miércoles, tal como habíamos se había quedado, se iba a hacer otra reunión del, del comedor, de sí. la comisión que hay del comedor, y donde también se va a exponer los costos, las realidades, lo, los distintos análisis que se han hecho, y bueno, seguramente de ahí se tomará, digamos, Tendrán los elementos para, esto es una decisión de la misma Secretaría, para, para ver cómo se, se actualizan estos valores y, y, sin, digamos, y con el objetivo fundamental de que, seguir manteniendo, inclusive ampliando la cantidad de, de estudiantes que van a los comedores, que hoy estamos en 1.300 mm. estudiantes, mm. los cuales 300 están totalmente becados. No comprometer a ningún estudiante que no pueda pagar, lo contrario fortalecer esta parte de ayuda a la universidad en aquellos estudiantes que no puedan pagar el ticket o que no puedan pagar el aumento del ticket para que siga siendo todavía un, digamos, un derecho fundamental de que lo acompañe con la alimentación para que la universidad pueda continuar en sus estudios. Así que esta es la, la línea, ¿no? Sí. Es decir, eh, el comedor de, eh, en sí ya es... Eh, tener la posibilidad de tener un comedor donde eh, de nuestros 10.000 estudiantes, 1.300 están yendo a los comedores a un valor muy bajo. Eh, la verdad que somos universidades con mayor porcentaje de estudiantes que van a los comedores respecto a la, a la matrícula total. ¿no? Uh. Y, y para poder mantener eh, los comedores, seguramente habrá que ir actualizándolo pero sin perder, en, digamos, en la mira, y lo más importante, es que aquellos estudiantes que no lo puedan hacer, Lo acompañemos con, con ayudas especiales o con lo que corresponda eh, en cada uno de los casos. ¿no? Eh, bien, Oscar, no sé si querés completar con algo, si no, no, ¿eh? no, gracias por esto. No, no, no, gracias, gracias, Fali, por. Eh, y bueno, por, por poder comunicar las cosas que van pasando en la universidad, ¿no? Bueno, bueno, muchas gracias, Oscar. Nada, no, por favor, bien. hasta luego. La palabra del rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Oscar Alpa, eh, pasó por Radio Kermés, son 8 y 31 minutos. Fuga's!